<risa> no es, es, es, ¿no? no, no, es un problema de no, por eso no quiero hacer una capítulo de la pero, ¿vale? no es un problema de que él sea muy inteligente o brillante no, es muy trabajador viene, está atrás del trámite y la gestión además de su, su cualidad de intelectual ah, pero no es un problema de intelectualismo un problema de capacidad de trabajo. Y está claro que los intendentes que más se mueven, que siguen el trámite y que van a apurar al sistema burocrático, que como decía Benítez, inevitablemente tiene que tener estado, las de agencias, una, una población de 40.000 habitantes, 300 viviendas. Hay un montón de lugares que tienen esa población y no han logrado hacer 100. Por distintos motivos, porque no pueden conseguir las tierras muchas veces, porque... falta lamentablemente cuánto no se siguen viviendo ahí? 20 años 20, 20 años se van desarmando los cuadros técnicos de los mismos municipios entonces nuestra tarea como estamos haciendo mucho en el tema de, de, de aguillanamiento es también dar apoyo técnico a los municipios en el caso de Lincoln la gestión no ha sido impecable más estamos empezando en eh, tres tramos de 330 hoy anunciamos las primeras 330 de la noche de, de, de la noche de, de, de la noche de No, hay que gestionar, yo no no, no, no tengo ahora el caso de Junín, a lo mejor hay otro problema y que habría que ver exactamente cuál es el, el no, problema. cuando usted hoy convocó a todos los intendentes. Acá hay trabajo. Cuando usted convocó a todos los intendentes de la cuarta sesión a trabajar, eh, también convocó al no, intendente de Junín. yo Nosotros no, no, no, no, nosotros hemos estado antes eso tres veces con sí. el, el presidente, con el presidente Kirchner, y nada. ¿Pero nada. ahora las relaciones han cambiado con el... Pero las relaciones con los institucionales con todos los municipios son absolutamente normales eh, nosotros atendemos a todos los intendentes que nos piden audiencia y que no tienen problemas algunos problemas tienen solución y otros no lo entienden eh, todas las obras de contra las inundaciones aguas arriba del judíos ¿cuántos millones bueno, de pesos? Bien, hemos? cerca de 300 millones de dólares, hemos invertido ahí sí, eh, no julín, prácticamente, bueno, julín prácticamente estaba a merced de la inversión del río Quim ustedes me corrigen ah, sí. si técnicamente digo en, en el inadecuado se rescató todos los talleres ferroviarios de México ahí, también, eh, también han tenido un grado de reactivación importante entonces me parece me parece bueno, yo me pregunto y a por qué porque hice. nosotros este No tenemos ningún tipo de discriminación con ningún este, gobierno municipal, ninguno. Es más, creo que va a costar encontrar un gobierno municipal en la provincia de Buenos Aires que no haya hecho ninguna obra durante nuestro periodo. Obras que a lo mejor durante 20 años para no se han realizada. Este año, hay un dato que también me olvidé de ver ahí. ahí, eh, decía el ingeniero López que vamos a entregar 30.000 viviendas terminadas en toda la provincia de Buenos Aires, Y que ya tenemos una objeción para arrancar 42.000. Y tenemos la idea de arrancar 60.000. De las cuales mil están ahí?